casi 20 personas trabajando en este centro son dos eh, son dos funciones que realizan la primera es que es un centro de rehabilitación tenemos ocho profesionales y dos de servicio entre los profesionales están médicos generales que hace calificación psicología psicólogos son biología visitadoras sociales, fisiatra, fisioterapeutas, entre otras. Como también tenemos eh, eh, terapia ocupacional, profesional que enseña la independencia de la vida diaria, mucha gente a veces cuando está en silla de rueda no sabe cómo desenvolverse, peor cuando una persona cae de sano a silla de ruedas, mucha se siente incapaz de todo, entonces este profesional de terapia ocupacional enseña cómo desenvolverse eso es importante hermanos entonces el centro de rehabilitación no solamente aglutina a los discapacitados, dice para festejarlo, para para charlar para conversar, sino no trata de rehabilitar a todos los hermanos que tienen alguna discapacidad. Quiero también, eh, por otro lado tenemos como centro de personas con discapacidad, tenemos eh, por ejemplo un responsable, una secretaria, profesional de corte en confección que les enseña a ustedes lo que es eh, educación técnica.